Muy bien, ahora sí. Ahí sí, pues ahí. bueno, qué gusto saludar a toda la gente que está con nosotros de esta noche ya compartiendo. A toda la gente de o s w y Recepciones, acá en la mitad del mundo. Muchas gracias, bienvenidos. Queremos presentar a unos grandes DJs del norte. Señoras y señores, desde Llano Chico, Ecuador, se viene. Skipper DJ. Hemos sonado en muchos lugares del planeta y siempre con, con toda la máxima variedad de música extrema. Música extrema. Ahora. Sonando los mejores, sonando los mejores hits del momento. Llega contigo. Carlos s i m b a ñ a el original. Skipper DJRemy!! いあっ どこにいる o Que ha vacilado que siempre solito. l e v a n t e la mano ahora. ¿Cuánto vacilamos solitos? Mí, ejemplo, dormir, dije, razor,、no、área, vi, Uy, Skipper、no, yeah. yeah. DJ y el Dani, yo, yo. ¿Dónde está la gente de San Antonio de Pichicha? <musaban> Levanten la mano. サイズをなさいます ありがとうございます。 どでさらに、そのパーで、レポー o ーブル、レバンテラマノヤ。 ¿Dónde está la gente que somos trabajadores? Levante n la mano. ¿Cómo cantas eso? ¿Dónde están las mujeres que vinieron sin estorbos ahora? Levante la mano, ¿ya? Los que ya no creemos en el amor, levante la mano. o m a l t a compa, demonio!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 Que alguna vez fue traicionado, levante la mano, por favor. Los que ya no creemos en el amor, levante la mano. ¿Dónde e s t á l a m u j e r que d i c e que los hombres somos perros? l e v a n t e la mano. Yo quiero decirles a ustedes: los hombres somos perros, ¿sí o no? ¿Será? Y las mujeres que son, siempre las mujeres son una princesita, a s i o no, mi amor? Esa es, usted es la dueña de mi vida, mi memoria. ¿eh? Sí, dale un vasito, Skipper, para u s e n e s con mucho cariño. Siempre desde Uber y sesión en la mitad del mundo, Skipper DJ y el d a n l y o v i o Ahora, la mente creativa que te ingresa a tu cerebro, ya contigo, <risa> Skipper DJ Remix. Uy, solo dime si te acuerdas de eso. ¿Cuántos se acuerdan de eso cuando era n chavos en el colegio? Los que se jugaban a las 10 de la mañana a comprar dólares de puro. Ahí está. Para el grupo de mujeres más lindas que está en la noche acá en Osgo, eres sucio en la mitad del mundo. o q e gusto! Gracias. Los que se acuerdan de su primer amor, ¿dónde está? Levanten la mano. Skipper y Elani. ¿Dónde está Lopana que alguna vez fuimos roqueros? Levanten la mano, lo que fuimos roqueros. y Ya después te gustó la chicha, ¿sí o no? ¡Uy! <risas> ¡Oh yeah! Norte de Quito, c a r c e l é n ¿dónde están los magos? Reyes Magos, buenas noches. Bienvenido, s h o f a r i Fin de semana, d í a s t á b a l a s a t ó n o m o s ¡Más atrás! ¿Dónde están las mujeres que vinieron sin estorbo? ¿Cuántas mujeres vinieron hoy día sin estorbo, por favor? Levanten la mano ahora. ¿Dónde están las mujeres que hacen lo que les da la gana y no tienen que pedirle permiso a nadie, sinceramente? Levanten la mano. Los que venimos entre panas ya en la noche, levanten la mano. ¿Y cuándo caminamos solitos donde sea? Levanten la mano. Saludos para t o d o s l o s pana s que están acá en Osbury, en secciones, la mitad del mundo. Sonamos desde el norte, q u i t o Skipper, dice. Y el a n i ahora, ahí s e l e n t Ahora, preste atención. Porque... Porque nosotros llegamos con toda la energía. Con toda la energía. Que tu sistema auditivo lo necesita escuchar. Carlos Sinbaña. El original. Skipper DJ. Skipper DJ Remix. Está dándole un fin de semana un cambio total. Skipper DJ. Y en la animación extrema. El Danny Yo Yo. El Danny Yo Yo. A quien en todo lado sonamos con estilo propio. DJ Skipper. Ahora que empiecen. El show, d e s d e la el mitad、show. del mundo, gracias para ustedes, señoras y señores. t o d e esa t á l gente sotera, l levante la mano, por favor. Ahora, ahí me aguanta la base un ratito, señor Skipper. t o d e esa t á l gente que hacemos lo que nos da la gana, levante la mano, por favor. t o d e e s t á e l h o m b r e que no tiene que pedir permiso a nadie. Los que no vamos a llegar a la casa, un Chiflino. よろしくお願いします。 Los panas que vamos a pasar solitos el 14 de febrero. ¿Cuánto vamos a pasar solitos? Los que vamos a pasar borrachos el 14 de febrero, levante n la mano. Los que tienen un solo amor en la vida, levante n la mano. Uno. a c a m b i o d e n A d a i n g r a t a El hombre que todavía es en juicio, levante la mano. ¿Dónde es el hombre que es en juicio? Levante la mano. Porque siempre voy a decir una cosa: Si te vas, te p a s nomás. No quiero que me busques nunca más. Si te vas, te p a s nomás. No quiero que me busques nunca, nunca, nunca más. Enamorados i n enamorados, hasta las huevas, ahora. ¡Skipper! Siempre digo que r í a s Skipper. ¡Toma Skipper! ¡Ojo! ¡Vacila la mano ya! ¡Skipper DJ r e v i v a c i l a la mano, loco! Vacila la mano ahora. Vacila la mano, Douglas. One, two, Qué son tus ojos. Date bien el micro, mijo.、DJ. Vacila, mil amores. Al d u r o no vacile.、No, no. O sea, para el Douglas. Que juraron nunca más enamorarse. Bájale en humo un poquito el micro, mijo. Eso ahí. De mil amores para su nueva víctima. Así era. Diego Díaz Remis. Gracias, mijo. Diego FM. Así era, mijo. De mil amores para Tegas, te con mucho amor dice: h、oh, o、no, a Silence Coté, I love you. Creo que dijo: Con mucho amor para el caos, sí, Anthony. Algo así le n t <risa> e n d e s s ú b e d ó n d e están las mujeres que vinieron sin estorbo ahora? ¿Cuántas vinieron sin estorbo? Levanten la mano, sinceramente. Las que vinieron solteras y d i s p u e s t a todo. ¿Sí o no? Las mujeres también quieren hacerse un levante e s a noche acá, ¿sí o no? o j o ¡Vamos, h i j o ¡Dónde están los hombres que somos f i e l e s Levate n n la mano. ¿Cuántos hombres somos b i e l e s ¡Hombre, que somos f i e l e s hijo! Hombre, que no somos borrachos, le v a n t e la mano ahora. Bien.、Yeah. Los que no hemos t o m a d o desde el año nuevo. ¡Vamos a meterle c a n e l a una! Dice la U, y le se son en la mitad del mundo. o s ú b u Para el cartel de la mafia musical. よろしくお願いしま e Los que se enamoraron una sola vez en la vida, levanta la mano. Los que tenemos un solo amor de que somos g u m b r a s Los que se acuerdan de su primer amor, levanta la mano. o c u á n d o s e acuerdan de su primer amor? Los que se acuerdan de su primera mucha. Aquella primera vez en el baño del colegio. Señor ¿sí? ジョバン No será de grabar en vivo. <risa> Ajá. Para ti, mi amor, ahí te llegas con mucho amor de s d e la parte de Onda Basile Escote. ¡Welpa! ¡Cieno, Darwin! En el mes de febrero estamos nuevamente en Onda Basile.、El、Skipper y el Dan y g i o v a n s u b e Saludos para el muerto. o q u e fue, mijo? No das nada hoy. Ya, pues dile a tu jefe que le algo ahí. <risas> Diego FM. Saludos para el primo del rey de la chicha, mijo. o no d e está la gente que baila en la mar? Y loco, ya mucha no también. Va bien, la pedo, ya, ya, todo bien. Todo. Vacila, señor e Skipper. Vamos a darle lo que siempre damos. Ya no quiero ser mendigo de tu beso. No le sé el hombre que ya nos ha. No le s el que si somos padres solteros, levante n la mano. Cuando somos padres soteros, l levante n la mano. Los que vamos a intentar ser padres desde esta noche, levante n la mano. c u á n d o Y las que van a intentar ser madres desde esta noche, levante n la mano. Sí o no. Señoras y señores, y a los chicos de Ecuador, aquí está su representante, Skipper d i c e y el Dani Yoyo. Yo. Let's, ¡Let's go! ¡Toma! Ahora siguen grabando, eh. Los Reyes Mago, s levanta la mano. Con la p o t e n c i a d en Lupi y el espectáculo. Quería Chicha. ¡Toma, Chicha! Yo le pague, mijo. o t o Los que h a vacilado en la onda, vacile. ¿Dónde están las mujeres、sí, que, eres que eres son g i e n e s s e hay o no hay?、No、¡Vacila la mano arriba ahora! Salud o para Michofercito Carretero, ¿dónde está? Para Alex, gracias a mi g o el apoyo. Llorando, ¡Ahí vamos! ¡Sube! e g a n e l hombre que no ha llorado nunca por una mujer, levante la mano. Los que no hemos llorado nunca. a Los que lloramos solo de borrachos. s c u á n t o lloramos solo de borrachos hoy? y Cinco. Ya se viene una hora loca de Anthony. y a l c a la mano si tú quieres u e v o a l c a la mano si tú quieres u e v o a l c a la mano! o a l a g u o s o Los que vamos a pasar s o l i t o s el catorce de febrero, levanta la mano. Los que todavía tenemos chance. Recuerdos, one, one, two, los que somos humildes. Levate n la mano que ay, somos humildes. Ay. Ay. Hey, Eso, y ayer, sí, anda,、yeah. ay, los que han bailado con nosotros de Gambacho, la Tacumba. l e ノ、Le、v e n o s l <Ay, ay, S 1> a m e a n o d s i n d e m e l a n o s ィンテ Vemos a ガタコンガ、Biblioteca Poder、Skipper y Elani。p e o s q u Vemos v a l o e m e n o s q u Vemos テ m o e o s テ e o v e m e m e o s e m e s e e Los panas que han vacilado con una callambeña, l e v a n t e n la mano. ¡Yo! ¿Cuántos vacilaron con una callambeña? a i a p r i m e r i t o c u á n t o s vacilaron con una venezolana? ¿Cuántos vacilaron con una venezolana? a l e v a n t e n la mano! Los que vacilamos con una colombiana, arriba esa mano. o d i e s Que vacilamos c o m o una quiteña. ¡Guantón! ¡Oh, o Ahí está. Para la flaquita más linda de esta noche. Un abrazo. ¡Qué gusto verte! Edson DJ. j v i Un abrazo, mijo. Diego Díaz Remix. ¡Qué gusto! o v i Siempre digo: Ya llevé. Sí. no mismo, será de tomar un traguito. e o s i e m p r o r c l i a l e z en el volumen 6, es lucha la v Keeper! Ladies and gentlemen.、Wow. Keeper. Hey, hey, no, my s and g e n t l e m e n go back that, well necked. Keeper! Keeper! Ahí sí, como en la onda Vasile, ¿sí o no? ¡Dale, postamos tocos! Los que son semaneros de la onda Vasile, levanten la mano. ¿Cuántos、oh, son semaneros de la onda Vasile? ¡Sí! í s Goza, goza, baila, baila. a s í p a p a c i t o a s í p a p a c i t o Douglas. Baila. a s í p a p a c i t o Ahí sí、si、ya no pareces muerto, eh. カーテンでのマフィアミューシャル。 Unita, más Skipper. Yeah, y、wow. nos vamos. No sé cuándo le ve e l a n t e un insepálame. e c ó m o v a ¡Arla, bye! ¡Mucho le está metiendo! ¡Infinite! ¡Llévatelo! En la cabeza, mijito. ¡Oye!、Oh, yeah. Levanta la mano, solo la gente que se juicio, levanta la mano. Los que no somos borrachos, levanta la mano. Los que estamos t o m a n d o desde el día viernes. s c u á n t o estamos t o m a n d o desde el día viernes? Los que han bailado en Cayame, ¡alta la mano! Gracias. ¡Levante gracias la mano, la gente que s e juicio! ¡La gente de la onda! ¡Levante la mano! Solo la gente de la onda, ahora sí, Antony. Solamente la gente de la onda, levante la mano. Los que alguna vez, una vez bailaron en la onda. ジュマ、señoras y señores、リミシュランナワンデイノ・チコ、スキー・フェリー、ランイマシューメテューパー、エディー・ヨーヨー。 Pero de aquellos cincuenta dólares que te presté en la cama de tu t a i t a ¡No! ¡Una, dos, una, dos, seis! Señoras y señores, el señor esquipa en semana ahora. ¡Toma! d e chupando ahí, ahí nomás. ¡Una hora! La gente e la h otra, Dios le pague. Drop, drop, drop the bait. Con eso, Cieno,、si, vamos a ver. s a l o s al muerto que hoy vino más vivo que nada. Sí, lo otro m i z o ya saben. Cristian Rubix. Qué gusto, mijo. Ahí nomás.、Eh. ¡Oye, Skipper! Ahí nomás. Oye, Anthony, baja e e m á s baja e e m á s Ahí nomás, mijo. Ahí nomás, ahí nomás. ¡Oye! ¡Qué gusto! ¡Ya!、Yeah. a s í que tocar en la onda. Ahí nomás, hijo, gracias. Ya, ya, ahí nomás. Dejémosle picando e s a ¡Cantemos la última! Ah, no, no, no, mentira, a h í nomás. Ahí nomás, Skipper. Ahí nomás, gracias, hijo. ごめん、ごめん、ごめん、ごめいごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ご Mejor, el ya, ya, DJ,、el、Skipper y el Danny, d o le pague. q u é gusto, ahí nomás. Muy bien, q u é gusto. Antes de despedirme, súbele el canal de d a n d o n y d o le pague, esperamos que sea. El p a s a c h v e r í s i m o junto a Skipper de Yel Dani. Habíamos prometido llegar acá a la mitad del mundo. Osbior, sesiones a Paula, a toda esa linda gente que siempre ha tenido la bondad de invitarnos a CB Producciones. Un abrazo a todos los grandes amigos. c i n seis animadores que estamos casa llena.